En esta mañana en vivo de la 106, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta la ciudad de Lobos. Vamos a dialogar con el comisario Julio Ruston para hablar un poquito del tema de seguridad. Lobos siempre se ha destacado en estos temas. Bueno, así que lo vamos a saludar. Buen día, Julio. Buen día Carlos, una, una alegría conversar con vos, un, día, un saludo también a tu audiencia y bueno, ocasionalmente he sido tu escucha todas las mañanas y por esta circunstancia de la vida tengo la alegría de por lo menos tener un diálogo. La verdad que un placer poder charlar con alguien que ha tenido eh, tanta, tanto currículum encima, ¿no? un poco así de, de, de, del tema de seguridad en lugares complicados, recordemos Pinamar y que otros lados, Julio. Sí, bueno, después de 33 años en la fuerza, retirado de comisario inspector, que tuvimos una, una, una primera prueba en la localidad de Cañuelas, después del triste Ajá. episodio de la muerte de dos comerciantes, los hermanos sí, Massa, sí. eh, bueno, no conseguían por ahí la, la persona con, digamos, la, con, la inconsciencia, no digamos coraje, ¿eh? es, es, es el claro. cargo del tema de seguridad de Cañuelas, y uno estaba recientemente retirado, Así que fue mi primera prueba desde el punto de vista de la seguridad, del ámbito político, ¿no? De la función de ya como policía en actividad, vos lo ves de una, de una perspectiva desde este punto de vista que tiene una correlación y una continuidad de funcionamiento empezás a ver la cosa de un estamento mucho más, más, más, más factible de manejar por la, por la potestad que tiene relacionada con los otros poderes y empezó a dar soluciones concretas. Claro, bueno, bueno, claro. Después, sí, después de un periodo ahí surgió que Granados, eh, trabajo con gente de Granados y ahí, bueno, mi próximo destino político fue la localidad de Pinamar en la cual presenté la renuncia el 9 de diciembre de este año y el intendente entrante, el ingeniero Echeverry, me, me solicitó, me convocó para hacerme cargo. De seguridad. Así que el 10 de diciembre estamos, estamos acá en Lobos, donde bueno, mi carrera policial me dio no menos de ocho años de trabajo en distintas responsabilidades. Seguro. Julio, eh, siempre tuvo como una, eh, sobre todo en el principio, ya hace unos años, eh, Lobos sobresalía eh, directamente en algunas cuestiones. Inclusive lo vimos en algún periódico internacional a Lobos por el tema de seguridad. Pero lejos estamos de eso. Ya ha pasado mucho tiempo y seguramente eh en esta nueva administración se ha introducido algunos cambios y están marcando un poco de de punta porque Creo que es la primera vez que hay un comisario inspector a cargo de la Secretaría de Seguridad de Lobos, ¿no? Sí, Lobos estrena la Secretaría de Seguridad eh, con el cargo, con la función mía, no existía Secretaría de Seguridad. Claro. Y entendiendo que es una de las demandas que hoy tiene nuestra sociedad, porque sí. el, el mensaje que baja del Ejecutivo Nacional y Provincial quieren hacer una fuerte, una fuerte inversión. Y formé parte de, allá en aquellos en aquel momentos en el cargo de comisario, hicimos un plan que fue en su fue reconocido por el Senado de la Nación con un, un plan de seguridad y con alguno de esos preceptos se está trabajando, pero solamente se está trabajando en la, en el plan que tenemos desarrollado con el ingeniero. Ah, hay un tema muy importante que acá se toma, eh, no tomar el efectivo policial como un legajo, un número, es un poquito del destrato, no digo a propósito, sino que la función lo hace. Entonces lo que apostamos fuertemente como se apostó en aquella oportunidad en hacer una escuela de formación eh, y darle, lo, darle al personal, no solo la formación profesional en materia de operatividad policial. Si no queremos potenciar ese ser humano que por alguna circunstancia familiar, social o económica no pudo desarrollarse en su totalidad como persona, eh, capacitarlo en trato, en psicología social, trato con el ciudadano, trato con el vecino, que sepa la responsabilidad que tiene, que tiene un uniforme para servir y no para servirse. Entonces lograr tener un ser humano pleno y, y recién después formar el policía. Ese es en lo que estamos trabajando principalmente y casualmente en el día de ayer firmamos un convenio marco con la Universidad de la UADE, donde nos van a aportar los, eh, los profesionales en esta temática, ¿No? En psicología, en psicología social, urbanismo, protocolo, eh, que eh, se hace máster en, en ese ámbito, y nos van a venir a apoyar. Es una prueba piloto que hicimos en Pinamar, donde los eh, los, los policías, los cadetes, cursaban en la sede de UADES porque ya tienen anexo permanente, entonces la universidad nos abrió la puerta y sacamos dos promociones realmente que fueron brillantes en su comportamiento, no, no hubo ningún tipo de reproche. Principalmente esa es la primera temática que estamos haciendo, ya fuimos al ministerio, nos habilitaron un anexo a Bucetich acá en, la, en el partido de Lobos, por lo cual aprovecho tu, tu programa. Si algún joven de Saladillo tiene alguna aspiración o vocación policial en la localidad de Lobo, eh, ya estamos abriendo la, la inscripción. Ya se vino a notar mucha gente de Norberto de la Riestra, de Cañuelas, de Navarro, así que si algún joven de Saladillo... Eh, quiere anotarse, si está abriendo, abierta la inscripción para todos los vecinos regionales Bueno, a ver, paremos ahí No es un tema menor este que estamos tocando eh, Se abre un anexo de la Escuela Bucetich en Lobos cerca de casa, digamos, ¿no? Exacte, así exactamente, que, eh, exactamente no es, no es un tema menor, así que todos los aspirantes o los que sueñan eh, con la carrera policial no, eh, no van a necesariamente tener que ir a La Plata, se pueden quedar a estudiar en Lobos Tranquilamente, Carlos, evitamos bueno. el trastorno del viaje, evitamos un montón del trastorno, un poquito del desarraigo, porque la costumbre, la idiosincrasia, desde Lobos hasta el viaje, hasta Palqué, claro. eh, es eh, la misma. No tenés des un desarraigo, no estás lejos de tu casa, eh, los horarios son factibles, porque es una escuela que va, va a funcionar de lunes a viernes, de las sí. 7.30 a las 17 horas, lo que da la factibilidad de tener el sábado y domingo libre, estar, manejarse durante la noche, pueden venir entre 4 o 5, rotarse con, rotarse con los gastos, igual que en su defecto, ver cómo se pueden alojar acá en la localidad por un, por un, un tema menor. Y es una carrera de 8 meses, ahora se, se extendieron y es esencialmente en aquellas eh, áreas descentralizadas de policía, digas investigación, narcotraff, policía rural, eh, abarca varias, varias, varias temáticas, lo cual yo interpreto que es una, es una posibilidad cierta y concreta y no significa eh, el trastorno de manejarse con gente de de, de muchas, de muchos lugares, claro. van a encontrar compañeros de Robert Pérez, compañeros claro. de Pedernales, compañeros de de las eras Eh, creo que le da, le da muchas posibilidades a los jóvenes y con la calidad de profesionales a nivel universitario no es que hacemos un combo y que salga como pueda no, no, están, hay personas que van a dar clases que tienen currículo universitario y, y es más, el fiscal es en actividad nos eh, dan apoyatura y nos dan cátedra también así que no, la calidad institucional está a la par de cualquier instituto de la policía de la provincia eh, Julio, y, y bueno, y en este marco es el convenio con la UAD Sí, sí, exactamente, logramos una, primer, una primera intención de hacer, una, de hacer jornadas intensivas de ida y de vuelta, así que los cadetes van a tener la oportunidad de conseguir un ámbito universitario, tener un contacto universitario, se van a dar eh, jornadas de, de duración allá en Capital Federal, en la sede de, de Lima e Independencia, y a su vez van a venir a hacer un, una capacitación complementaria Eh, acá en, en Lobos eso como una prueba piloto en la medida que la serie que se, se vaya dando que haya un estado de conformidad por las partes la idea es implementar, ya agregar esta materia de psicología social urbanismo protocolo como materia de curso y darla con un profesional de ellos claro, claro. Julio ya me están preguntando los oyentes cómo hacen para eh, anotarse en esta escuela La prim, primariamente lo recibimos en la, de, en la Municipalidad de Pinamar en el hall de entrada, hay una oficina de reclutamiento con, con banner Perdón, pero de Pinamar, ¿no? De, no, disculpa, no, o sea, sí, sí, todavía me quedó un resabio, de, <risa> cambié el mar cambié el mar por la laguna ¿Qué? y todavía me queda, son <risa> dos años y pico y entendeme la edad también sí, eh, obvia, obvia, <risa> Obviamente por eso, por eso me metí, porque me pareció que era, que era no, no, eso no, es lo que la, estaba pasando acá, Municipalidad de Lobo de Lobos, hall, hall, hall de entrada están los banner eh, primariamente, y si tenemos pensado también si se da la posibilidad eh, por ahí hacer un llevar a algunos a la comisaría de Saladillo, llevar alguna alguna publicidad pero si son gustosos de venir ya hemos recibido hoy cinco eh, cinco jóvenes de Norberto a la Riestra bien, y de acá bien. los acompañamos a otra escuela para que conozcan las instalaciones ahí le dan los requerimientos físicos que no, no son nada más que lo lo que hacen a toda incorporación claro, ahí está, bueno, hay que pegarse una vuelta en horario municipal, ¿no? de, de, municipal, de 7 de, a 1 de, más o menos de 8 a 14 de la municipalidad 4. de Lobos y los, y los horarios de detención de la escuela son hasta las 16 horas perfecto, bueno todo esto que estamos hablando seguramente a futuro va a tener sus resultados pero, ¿cuáles son las políticas que se están llevando a cabo en materia de seguridad en este momento además de esta capacitación de la policía Хочу в лобос Lo primero, lo primero que tratamos es la, la relación permanente con todo tipo de ONG, con todo tipo de institución que haga la contención social. Porque la Secretaría de Seguridad no es solamente la prevención. La prevención es una parte muy importante, pero el tejido social que está tan dañado requiere de nuestra presencia, asistencia y hacer un trabajo de red de todos aquellos organismos que sean de contención, que sean de, de proyección o que hagan a la función social. Dígase, dígase la, la, la casa del niño, dígase la casa de la adolescente, todo eso eh, tra trabajado con la con, con el área de acción social de la municipalidad, todas aquellas carencias, seguimientos, y también hacer, eh, hemos tenido padres que hacen, hemos tenido reuniones con padres que tienen eh, jóvenes con problemas de adicciones, con los cuales los padres se comprometen a, a ayudarnos permanentemente en el, en, en el seguimiento de la de la patología juntamente con el hospital local. O sea, atacamos, atacamos todas las partes del delito de sus causas y sus consecuencias, no solamente la consecuencia. Claro. Y otro tema, Carlos, que fue la primer, el primer acto de gestión es eh, haber conseguido una ayudantía fiscal. La ayudantía fiscal de Lobos, dependiente de Saladillo, hacía 15 meses que estaba céfala, lo cual significa no tener un funcionario de responsabilidad en el cargo en molestar por ahí los, a los fiscales eh, de otra jurisdicción que venga a hacerse cargo ante la inmediatez de un hecho grave Ajá. así que eso lo subsanamos lo subsanamos inmediatamente, entonces por lo cual tenés un poder judicial local trabajando, comprometido con un, un ayudante fiscal que de lobo tenés todas las, las redes, todas las redes de contención por medio de NG o agrupaciones Y tenemos la escuela funcionando porque la carencia más grande que tenemos, Carlos, es la falta de personal. Luego hace 4 o 5 años que no tiene una continuidad en materia de altas. Y la presencia policial, en ese sentido, no tener la, la parte prevencional, también se te, se te complica mucho la función. Claro. Eh, Julio, ¿la mm, Secretaría de Seguridad va a tener eh, personal de seguridad a cargo o va a coordinar con la policía exclusivamente? No, hay que, hay que, tenemos que ser respetuosos de los marcos de actuación de, de cada área del Estado. Indudablemente la prevención, la operatividad, la va a tener la policía de la provincia de Buenos Aires dentro de sus múltiples divisiones, como están acá en Lobos, desde, desde, desde Policía Rural, como dice la Mujer, desde ahí, desde a Escuela, Y lo que hacemos nosotros es coordinar la, el accionar, porque vos fijate que antes había un comisario que tenía la potestad o el patrimonio del manejo, hoy tenés siete oficiales jefes para una misma función, Ajá. lo cual tenés que coordinar siete voluntades diferentes, que sean un trabajo inteligente que no se choquen en la misma investigación, entonces tenés que coordinar eso y tenés que articular permanentemente con el Ministerio de Seguridad quién es el que te provee la posibilidad de hacer un anexo a Bucetich, la posibilidad de que te otorguen medios medio logísticos, de que te otorguen mayor cantidad de, de, de, en el cupo, por ejemplo, integrar a Lobo al Operativo Sol, también es un logro para que nos manden refuerzo, entonces es coordinar, articular y, y permanentemente operar, después que más allá de la experiencia policial que tenga uno que puede, que puede ayudar o Eh, en el marco de las funciones permanentemente recibí gente con inquietudes y las trasladas a los jefes locales Ajá. Eh, Julio, va, se habla de la reestructuración yo no, ya no sé si, si tuvo lugar pero van a, van a cambiar las departamentales las distritales, va a cambiar la estra, estructura policial eh, ¿esto afecta en algo? ¿cómo están parados los partidos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires? porque Eh, la verdad que se está hablando de este cambio de esta reestructuración policial, pero todavía eh nosotros no tenemos la información. Eh, ¿Qué se sabe? La reestructuración ya estuvo en cambiar las viejas departamentales, las nombramos coordinadoras y ya hubo cambios de jurisdicción, por ejemplo, el Lobo no pertenece más a San Vicente y no Lobo es una coordinadora que absorbió San Miguel del Monte y General de Grano. Esto es una reforma que hace dos o tres meses. Así que estamos sujetos seguramente a futuras reformas que se pueden dar en el... Bueno, ya el dictar la emergencia de seguridad altera un montón de, claro. de parámetros lógicos, ¿no? Así que vamos a ver sobre la marcha que toda reforma sea para bien, porque hemos padecido muchas reformas y algunas han dado su fruto y otras han acrecentado los inconvenientes estructurales de policía. Seguro. ¿Esta emergencia en seguridad es una oportunidad? ¿Se puede ver como una oportunidad para los municipios? Eh, la emergencia en seguridad te da la oportunidad de hacer, eh, darle dinamismo, dinamismo en un montón de aspectos. Por ejemplo, puede ser en, en tema de nombramiento de personal, al, al nombrar el personal recientemente retirado, se reincorpora, tenés potencia de tener más efectivo, tenés la oportunidad de que te bajen dinero en mayor cantidad que la prevista presupuestariamente, tenés la oportunidad de tener la adquisición de móviles, algún tipo de implemento, chaleco antibala y poder jugar un poquito con las necesidades y lograrlo de, de una manera más rápida, ¿no? Así sí. que yo, yo vi, en ese sentido... Eh, sirve. Pero como toda cosa, hay que usarla racionalmente en base a la, de las necesidades efectivas. Cuando sea en el terreno, ¿cuál es el problema que tenés? Si tenés un problema de personal, tenés que solucionarlo, si es un problema, un problema logístico también, y la, por ahí la emergencia de seguridad también tiene que ir acompañada con alguna, alguna, algún tipo de acompañamiento de alguna directiva legal, ¿no? Porque a veces también pasa por... La situación pasa por, varios, por varias aristas, no es la parte de prevención, sino la, el, el, el, la parte de legislación, es una situación compleja, el tema de la alcaldía, hay que ver también si las comisarías están abarrotadas de detenidos. Sí. Eh son un montón de eso, son son son un, son un montón de, de de circunstancias que uno de la función cuando se lo explica a los titulares del ejecutivo, están desconociendo por ahí las carencias que hay y la pertenencia que tiene la policía, pues la policía es auxiliar de, de la justicia, entonces se debe al poder judicial. Se depende comunalmente del intendente y del de intendente. A su vez, orgánicamente, depende de la provincia, se debe al Ministro de Seguridad. Y así también se debe a distintos estamentos que la nuclean laboralmente. Entonces es una situación compleja de, de pertenencia y a veces no están dadas la, los medios. O sea, nosotros inauguramos una oficina de investigación, es, es bárbaro, pero hay que ver si la oficina tiene los medios logísticos para, para hacer escucha, para hacer seguimiento si tiene los coches, los coches no identificables si tiene un personal de guardia a veces no es inaugurar alegremente una oficina es también darle la potestad de que trabaje claro. entonces, entonces eso tenemos uh -huh. que verlo que, que, que es un tema muy profundo eh, Julio dos, dos últimas preguntas Una, eh, en el marco, este, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia han como puesto como bandera, ¿no? Una de las cosas es la lucha contra el narcotráfico, dijeron que van a derribar aviones no identificados, esto genera un poquito de polémica, eh, y en ese sentido, eh, ¿qué lineamientos hay desde eh, la secretaría que tiene a cargo con el tema del narcotráfico? Es lo la directiva que tenemos permanentemente de intendente, la directiva es la que nos da en la calle el reclamo, el reclamo social. Y la directiva que tiene el personal policial es seguir trabajando como está trabajando aquí, que en un mes detuvo a ciudadanos extranjeros con plantación de marihuana, Ajá. detuvo, secuestró más de dos kilos de marihuana, detuvo una persona con frondosos antecedentes en la materia. es de, Pese a que son tres efectivos que están trabajando, están, están, están trabajando a conciencia y están unificadas la DDA de Saladillo y Lobos, trabajando permanentemente en conjunto con información cruzada. Ajá, bueno. Y, y la última, porque acá me están, me están acribillando con una pregunta que no? atraviesa a, a varias, varias de nuestras personas que escuchan la radio, que tiene que ver precisamente con las edades de ingreso a, a, la, a este anexo de la escuela, desde y hasta... Como eh, te adelantaste porque te iba a hacer la, el informe final, es de 18 <risa> bueno. a 30 años. De 18 a 30 años. Secundario completo, sí. eh, sería principalmente. Y después lo de turno, ¿no? Lo van, van a pedir los exámenes médicos, que eso, eh, eso, va de, de eso de, ya va acompañado cualquier, como de cualquier de, condición de ingreso a cualquier operación. De rutina, cual. digamos. Sí, exactamente. Pero lo más importante es que antes era hasta 35 años, ahora se bajó a 30 años. Y va a haber un examen ambiental que, es, eh, que, que puede que sea eh, vinculante o, de, o, o no, o desvincular al aspirante eh, en cuanto a su condición socio, socioeconómica, no por el tema de importe, sino tiene que ver un montón de, de preceptos porque la, fue muy generosa por ahí la inscripción anterior y en el conurbano hubo muchas, hubo muchas complicaciones post-egreso. Claro. Claro, sí, exactamente, se habló mucho de ese tema. Eh, Julio, bueno, se me ocurre eh, agregar una más porque son cosas que se le ocurren a nuestros oyentes y yo las traslado. ¿Es posible que cada uno de los egresados vuelva a su ciudad de origen? Primariamente el Ministerio va a definir eh, los, los lugares eh, laborales, pero a para las áreas descentralizadas, son las recientemente creadas, que es investigaciones, narcotráfico, policía rural, la cual tiene la carencia de personal, por eso se hace hincapié en incorporar las mayores personas a estas áreas. Entonces yo diría que eh, seguramente pueden llegar a volver a su domicilio uh -huh. o en su defecto uh -huh. van a estar seguramente en el área de egreso, o sea, la persona de esa de puede trabajar en Lobos, puede trabajar en Roque Pérez o en México claro. de Mayo. Claro. Diría que esa es, la, es la tónica que nos puede dar el ministerio, pero la, la disposición de, de personal es una poteta que maneja el ministerio. Pero casi podríamos decir que la tranquilidad es que si estudió en Lobos, no lo van a mandar, suponga sea Bahía Blanca ¿no? eh, yo Carlito sería una expresión de deseo más que una convicción claro. yo entiendo que el sentido com común y, el de y el, la circunstancia de pertenencia y alguna gestión que haga nuestros titulares del ejecutivo sí. de cada localidad, puede ser claro. que por lo menos nos quede en un ámbito regional, claro. que, nos, que en definitiva nos importaría claro Claro, porque ese sería el sentido de tener el, el ente descentralizado, sí, ¿no? Yo entiendo que la descentralización es para la formación y para la ejecución después de la función laboral, yo entiendo que sí. Exactamente. Julio, la verdad que ha sido eh, tremendamente explícito y claro, en esta, en esta charla nos ha quedado clarísimo todo. Eh, ya seguramente va a tener alguna repercusión eh, en la mesa de entrada de la municipalidad porque hay mucha expectativa sobre este tema Carlos, yo te, yo te autorizo a que me llamaste a mi celular eh, a mi número privado sí. eh, pasarle a todos los aspirantes que quieran el número de celular privado, no tengo ningún tipo de ah, problema, bueno, bueno. para hacerle una, una, una referencia personal ¿eh? es una novedad esto eh, que hay no, su... porque tiene que ser así, hay que dejar los viejos tabúes el funcionario público es un servidor y nada más que eso, el que se cree otra cosa va a cambiar al Bueno, Julio, la verdad que ha sido una gratísima sorpresa tenerlo en el aire de la radio y seguramente vamos a seguir charlando en el transcurso de, de este año, así que primero, bueno, desearle que tenga un excelente 2016 y segundo, agradecerle por este contacto cuando tengamos algún la primer la primera jornada intensiva con con UADE te, te llamo si quieres presenciarla o quieres verla eh, encantado ¿eh? eh nos encantaría saludo enorme muchas gracias no gracias a vos Carlos Buen hasta día. luego ahí estábamos con Julio Ruston eh ex subcomisario no sé si se dice ex pero bueno subcomisario eh, perdón comisario inspector a cargo de la secretaría de seguridad del lobo con esta novedad ¿no? bueno de, de la coordinación Eh, en distintas áreas y además este tema del anexo de eh, precisamente de la escuela Bucetich en Lobos